El 11 de junio de 1864 nacía Richard Strauss, quien fuera un compositor alemán de finales o postromanticismo, conocido principalmente por su música narrativa, poemas de tono, y sus óperas. Strauss fue presidente del Reichsmusikamer desde 1933 hasta 1935. Juventud. Su padre, el músico de cámara y trompetista francés Franz Strauss, le presentó las raíces de la música y, a la edad de 12 años, el joven Strauss realizó su primera composición, f e s t m a r s c h f ü r o r c h e s t e r o i Los educadores musicales de Múnich, Benno Walter y Friedrich Wilhelm Meyer, hicieron campaña para que continuara sus estudios, y luego también lo incentivó el director de la orquesta de Meiningers, Hans von Bulow. Carrera. A través de la mediación de von Bulow, fue nombrado director musical ducal de la corte de Weimar desde 1885, a la edad de 21 años. Un año más tarde llegó a Múnich como tercer Kapellmeister, pero en 1889 fue devuelto a Weimar como Hofkapellmeister. En 1894 fue al Teatro de la Corte de Muni durante otros cinco años y luego de allí, como director musical de la Corte en Berlín, donde fue nombrado director musical en 1908 y en 1917 se hizo cargo de la Escuela de Composición Académica en el Colegio de Música. En 1919 siguió una llamada a Viena como jefe de la ópera estatal. En reconocimiento a sus grandes servicios a la vida musical de la capital austríaca, más tarde fue nombrado ciudadano honorario. Tercer Reich. El 15 de noviembre de 1933, Strauss fue nombrado presidente de la Cámara de Música del Reich. En Bayreuth, asumió la administración de Parsifal, después de que Arturo Toscanini hubiera cancelado. Después de la muerte de Paul von Hindenburg, Strauss fue uno de los firmantes del llamamiento de los trabajadores culturales en agosto de 1934 para un plebiscito sobre la fusión del presidente del Reich y la cancillería del Reich. Con motivo de los Juegos Olímpicos de verano de 1936, Strauss compuso la música de apertura. Con el texto de Robert l u b a n sonó el 1 de agosto de 1936 en el Olympiastadion Berlin, el himno olímpico Bücher. Seites Volkesuste. Para la inauguración del Festival de Música del Reich en 1938 en Düsseldorf, dirigió su f e s t l i c h e s p u r l o g i u m 1913. Durante la Segunda Guerra Mundial, dedicó al gobernador general de la Polonia ocupada, Hans Frank, el 3 de noviembre de 1943, una canción de agradecimiento, de la que también había escrito el texto. En agosto de 1944, en las etapas finales de la Segunda Guerra Mundial, Hitler colocó a Strauss no solo en la lista especial de artistas irreemplazables, sino también en la lista especial de los tres músicos más importantes, liberándolo de cualquier obligación de guerra. Richard Strauss y Nietzsche. Richard Strauss apreciaba mucho al filósofo Friedrich Nietzsche. Por un tiempo, consideró el título del anticristo, el nombre de una obra de Nietzsche, como nombre para un poema tonal que finalmente recibió el nombre de una sinfonía alpina. El poema sinfónico So Espoque Zaratustra fue así nombrado por Strauss en referencia al libro homónimo de Nietzsche. Postguerra. Los terribles acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial afectaron a Strauss, viejo y cansado. Sus últimas obras recuperan una intensidad emocional ausente en muchas obras anteriores, incluyendo, entre otras, El Concierto para Trompa número 2, Metamorfosis, El Concierto para Oboe y sus magistrales e inquietantes cuatro últimas canciones, compuestas poco antes de su muerte. Richard Strauss murió a la edad de 85 años el 8 de septiembre de 1949 en d a r m i s c h Su mujer, Pauline, murió ocho meses después, a los 88 años. Durante su vida, Strauss fue considerado uno de los más grandes compositores de su época y su música tuvo una profunda influencia en el desarrollo de la música del siglo XX. La crítica musical coincide en considerar los últimos trabajos de Strauss, que toman como modelo a Mozart, como los mejores trabajos realizados por un compositor octogenario. Strauss declaró con una humildad rara en él. Quizás no sea un compositor de primera categoría, pero sí un compositor de segunda categoría de primer nivel. El pianista canadiense Glen n Gould describió en 1962 a Strauss como la figura musical más grande que ha vivido en este siglo. Kennedy, 2006, p. 34, su inmensa e i m p o r t a n t í s i m a aportación a los géneros de la ópera, la música sinfónica y la canción continúa hoy más vigente que nunca.